Continentes y contenidos. Una conexión global de los distintos pueblos para pensar y analizar colectivamente lo que pasa a nuestro alrededor. Una mirada, Una mirada a, a, un a contra Somos Nelsi Lizarazo, desde la mitad del mundo. Mariano Quiroga, en la ciudad del Tango, en Argentina. Y Estefi Aldana, desde la capital del país cafetero. Acompáñanos, vamos a recorrer juntos continentes y contenidos. Un programa de la Agencia de Noticias Presenza en Corape. Cantamos para levantar la marea. Hola, hola, hola, aquí estamos de nuevo, somos el equipo de producción de Continentes y Contenidos, el programa de presencia, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia, que transmitimos ya en su novena temporada, todas las semanas eh, y hace algún tiempo atrás, desde la casa matriz de la Corape, aquí en Quito, Ecuador. Yo soy Y pues ya saben que dije aquí, o sea que estoy en Quito y desde Quito les hablo y quiero además eh de una vez antes de saludar a mis colegas eh del equipo de producción, quiero saludar a nuestras audiencias a todos los que nos siguen por cualquiera de los lugares por donde nos pueden seguir, pero especialmente a nuestros oyentes y nuestras oyentes de radio guiniguada allá en las canarias de radio Argallo en cantabria de Radio Temblor Internacional en Panamá, de Radio Globátum en Mar del Plata, a las emisoras de Corape que nos transmiten eh, fielmente, a veces eh, el mismo día que salimos y a veces en diferido, no importan las cuestiones que nos transmitan, y a las emisoras hermanas de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Les damos un saludo a todos, a todas, muy agradecidos por seguirnos tan fielmente y escuchar nuestro programa y encontrarlo interesante. Dicho lo anterior, voy a saludar hoy a Blanca Diego, que se une en la conducción de nuestro programa desde Catabria, justamente, ¿no? Blanca. Sí, donde está Radio Argallo, la radio libre, una radio pequeñita, pero que hace también una labor de, de informar, Bueno, pues de las actividades y acciones también de los colectivos sociales en el norte de España. Eh, sí, aquí retomando, dándole la bienvenida, esperemos que este programa sea también un buen programa y de interés. Hoy hablamos además agroecología, medioambiente, cambio climático, va a ser un, un programa bien interesante. Así que quédense con nosotras porque hoy somos tres mujeres y damos paso a Stephanie, que está por ahí por Europa también. Hola, Steff. Hola Blanca, ¿cómo estás? Un abrazo gigante a Nelsi también y bueno, a Mariano, que hoy no nos acompañan, a las personas del máster y a nuestra querida audiencia que siempre está muy pendiente y puedes seguirnos a través de las redes sociales como Facebook, eh, como Continentes y Contenidos. También estamos como presencia Internacional y arroba Radio Presenza Ecuador. En Twitter como arroba Radio Presenza Y en nuestra página web como www.presenza.com barra inclinada a Recuerde que presencia la primera la escribe con doble S y la segunda con Z. Se me había olvidado nuestro e-box como continentes y contenidos. Entonces, ya saben, no hay excusa para no seguirnos. Así es. Así que, bueno, hoy les acompañaremos nosotras tres eh, en este programa que está, digamos... Está sincronizadito uh -huh. con dos movidas que se están dando en diferentes continentes, pero muy interconectadas, aunque probablemente con diferentes signos. Una es eh, la Gran Asamblea Mundial de la CLOC Vía Campesina, que se está dando en Bogotá desde el viernes 1 de diciembre y toda esta semana hasta el próximo viernes. Y la otra es la COP28 que está sucediendo en Dubai No me digan que no es una cosa así como bien exquisita la que hemos logrado para el día de hoy. Nuestros oyentes van a tener todas las perspectivas aquí en este programa sobre cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, cambio climático, soberanía alimentaria, eh, movimiento campesino, defensa de la tierra, en fin, en fin, en fin, defensa del agua, la semilla y demás. Quédense con nosotros, nos vamos a subir en la alfombra. Por primera vez Blanca se va a subir en nuestra alfombra. Blanca, no te marees, no te marees, por favor. Me agarro bien, agárrate, me agarro bien. Agárrate bien. Saco la super capa. <risa> Así que vamos a la alfombra voladora. Vamos a ello. Preferimos bailar en la de los continentes tanto también tenemos corazón desafinado en el planeta subite esta alfombra que vuela incompleta la realidad es encantadora a veces el tiempo no pasa a veces el tiempo ni mata sube alfombra empezamos con una noticia internacional precisamente de la cumbre del clima de la COP28 que se celebra en Dubai Emiratos Árabes Unidos. Un total de 134 países respaldaron este viernes esta declaración, que es la número 28 de la cumbre del clima. Con ella se comprometen a adaptar y transformar sus sistemas agrícolas y alimentarios en el marco de sus planes climáticos nacionales. 134 países, repetimos. La declaración sobre agricultura sostenible, sistemas alimentarios resilientes Y Acción Climática compromete a los gobiernos firmantes a influir formalmente, por primera vez, la alimentación y la agricultura dentro de sus compromisos climáticos nacionales y a aumentar la financiación en este sentido. La alimentación ha sido durante mucho tiempo un tema secundario en las cumbres del clima, a pesar de representar un tercio de las emisiones mundiales y ser altamente vulnerable a los impactos climáticos. La declaración envía una señal clara de que la alimentación está ahora firmemente en la agenda climática, pero, según algunas fuentes, eh, la retórica tendrá que convertirse en realidad, como siempre, con acciones claras, objetivos, calendarios y financiación para los sistemas alimentarios en los nuevos planes climáticos por país. Gracias. Y esto antes de la siguiente COP, la número 30, que tendrá lugar dentro de dos años, en 2025. Así que bueno, continúan las promesas y de esto seguramente vamos a poder hablar y comentar en, en las entrevistas de hoy. Así es, exactamente Blanca, así es. Y la siguiente COP en dos años va a ser en Brasil, no en la Amazonía, en sí. Belén. Así que bueno, Estefa. Bueno, y vamos a a subirnos nuevamente para bajarnos en Sudáfrica, donde en una operación contra el tráfico de personas, las autoridades fronterizas de este país afirmaron haber interceptado 42 autobuses con más de 400 niños y niñas procedentes de Zimbabue, quienes viajaban sin padres ni tutores. Los funcionarios afirmaron que los niños y niñas estaban siendo traficados a Sudáfrica, aunque la organización que representa a ciudadanos extranjeros que viven en este país afirmó que es probable que fueran enviados a visitar a sus padres para las vacaciones de fin de año. Tras la detención, los autobuses fueron devueltos a Zimbabue. Cabe recordar que más de un millón de zimbabuenses viven en Sudáfrica, muchos de ellos fueron de forma irregular ante las difíciles condiciones económicas en su propio país. Bueno, hay toda una discusión en torno a realmente qué Ya, ya, ya, pero a ver, 400 niños y niñas de vacaciones para... De, perdón. Es muy raro. Es que ¿Tantos niños de vacaciones? que nada que ver. Exacto. Bueno. Yo, en cambio, desde América Latina y el Caribe, les cuento que, de acuerdo a un informe presentado el lunes por uno de los organismos de Naciones Unidas, nuestro continente necesita aumentar rápidamente el gasto hasta 4.9% del producto interno bruto anual de nuestros países en hasta 2030 para cumplir sus objetivos, es decir, los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible. Además, dice el documento que nuestros países deben poner en marcha los sistemas de alerta temprana, la lucha contra la pobreza, la protección de las costas y el saneamiento del agua. Finalmente, el estudio señala que los fenómenos meteorológicos extremos ya están asolando partes de la región y devastando algunos sectores agrícolas como las principales tierras de cultivo de Uruguay, Brasil y Argentina. Yo, la verdad, no me puedo guardar aquí un par de comentarios. El primero de esos es que, eh, digamos que <coughs> la cuestión, que lo que está sucediendo en Uruguay, Brasil y en Argentina tiene que ver fundamentalmente con la ganadería extensiva y los cultivos de soja extensivos, es decir, con la agroindustria. Es la agroindustria la que ha secado las tierras del sur de este continente. Así que esa vueltica que le están dando para conectarlo con lo, de, con, con lo del cambio climático cambio. sin tocar a las grandes empresas de agroindustria es una vuelta bastante sesgada. Perversa. Es, Perversa, perversa, perversa. Además, el poquito... además de decirnos todo lo que tenemos que hacer, eh, es que de verdad hay que tener un poquito la cara dura, pero bueno, ahí les contamos. Sí, hay otro además tema ahí interesante que algún día tendremos que tocar, que es el concepto del producto interno bruto, que ya también es. se está por ahí debatiendo y hay que eh, es. revis revisar esos macro, macro conceptos, ¿verdad?, No atizan problemas y el decrecimiento económico y en fin en fin hay varios ahí de la de la misma matriz no sí uh -huh. bueno hoy no nos salimos mucho del de todo este de este gran tema bueno pues de las crisis climáticas y del efecto en la vida cotidiana de la gente eh, hace unos días teníamos una entrevista aquí en el programa con Ecologistas en Acción sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza y vamos a volver a hablar de esta ley porque, aun, aunque fue aprobada el, el proyecto de ley, Eh, está teniendo unos cambios drásticos. Eh, hablamos de una ley de la Unión Europea. En estos últimos días eh, estamos viendo que esta ley de restauración de la naturaleza no está concretando todos los avances que debería, ya que por un lado, por ejemplo, han aprobado la prórroga del uso del glifosato y además han rechazado el reglamento sobre pesticidas que limitaba el uso de estos. Así que una de cal y una de arena, porque van... van aprobando leyes, pero no van eh, teniendo planes concretos para implementarlas. Hasta el momento se han adoptado 12 de los 13 textos legislativos para cumplir el objetivo de 2030 de reducir las emisiones de CO2 en 55%. Estamos hablando del entorno de la Unión Europea. Pero el esfuerzo no ha terminado y el terreno político parece ahora favorable a un enfoque más derechista. En las próximas negociaciones europeas se fijarán nuevamente los objetivos medioambientales para 2040, así que esto es un poco un círculo vicioso. Aquí vamos, mija, de década en década, sin sí. que suceda, nada realmente nada. significativo, pero eh, pero bueno, yo creo que la primera entrevista que vamos a hacer en este programa eh, a, las, a la compañera de la Vía Campesina puede también darnos un, una luz, no o algunas luces, eh, desde el Movimiento Campesino Mundial, Eh, eh, de cara a tanta normativa tanta ley y tanta reunión y tanta vaina que no termina de aterrizarse y que probablemente no se va a terminar de aterrizar si no es por la movilización de nuestros pueblos, por nuestra propia movilización. Así que bueno aquí terminamos nuestro vuelo en alfombra. Blanca, ¿te gustó volar en Muchísimo. alfombra? Muchísimo. Es bueno, una maravilla. Eh, una, maravilla. una maravilla. Vista de pájaro, a vista de pájaro <risa> Muy bien Pero ya se acabó el paseo, así que nos devolvemos eh, cada una a su lugar y nos vamos a nuestras entrevistas. Quédense con nosotros. Nosotras. Vamos pueblo a volver al campo Aquí estamos los pueblos soberanos Vamos pueblo a volver al campo aquí estamos los pueblos solidarios y las mujeres del campo llevando un milenio de justicia y de igualdad en tres décadas de lucha, unidos contra saqueo imperialista rendirnos jamás somos la vía campesina antipitalista somos la vía campesina Antiimperialista somos la guía campesina antipatriarcal largo caminar en amor paz y solidaridad eh, eh, eh. Muy bien, como les habíamos prometido, estamos ahora en Bogotá, eh, donde la Vía Campesina está desarrollando su octava conferencia internacional. Comenzó el 1 de diciembre, concluirá este 8 de diciembre, y resulta que allí está este movimiento campesino global enorme, compuesto por 182 organizaciones productoras de alimentos de 81 países del mundo. Cada cuatro años la vida campesina organiza su conferencia internacional en distintos continentes eh, cada vez. Y en el marco de esa asamblea, además hay varias asambleas que la preceden, que son la Asamblea de la Juventud, la de las Mujeres, la de los Hombres contra el Patriarcado, la de las Diversidades, en fin. Estamos hablando entonces de probablemente el más grande, más amplio, más amplio, Eh fuerte movimiento campesino del mundo mundial. Y tenemos con nosotros a Morgan Ody, campesina ella, francesa, coordinadora general de la vida campesina y miembro de la Confederación Campesina de Francia. Morgan, hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte Muy con nosotros. Muy buenos nosotras. días, muchas gracias para la invitación. No, no, no, gracias a ti nosotras felices eh, de poder eh, estar con ustedes, que eh, presencia si, eh, tiene una alianza ya de muchos años con la vía campesina y en este programa hemos tratado de, de estar siempre en sus asambleas de alguna manera, así que una dicha además estar desde Bogotá contigo en pleno desarrollo de la de la asamblea conversando. Vamos a comenzar por contarle a nuestra audiencia querida Morgan Cómo, eh, ¿Cómo se ha preparado la vía campesina para esta asamblea? Porque nos tocó la pandemia, ¿no? Eh, se están volviendo a encontrar. ¿Cómo se prepararon para llegar acá? Sí, hace más de cuatro años que estamos trabajando, preparando para esta grande conferencia. Y normalmente tenemos una conferencia internacional cada cuatro años. Pero por cosa de la pandemia, eh, nuestra última conferencia internacional fue en País Vasco en 2017, uh -huh. y por tema de la pandemia no hemos podido hacer una otra conferencia internacional en 2021. Entonces, estamos todavía más felices, más entusiastos de hacer esa conferencia ahora, y además en Colombia, porque eh, lo que pasa en Colombia nos da mucha inspiración, eh, al al del mundo, al compensado de América Latina, pero también al compensado de África o al compensado de, de Europa o de o de Asia. Morgan, eh, como, como, como comenté en la introducción, pero además como es habitual en las eh, para llegar a las asambleas de la vía campesina siempre hay otras asambleas previas, ¿no? Se reúnen las mujeres, se reúnen la juventudes, se reúnen los hombres, se reúnen la diversidad, bueno, en fin. Y desde esas asambleas llegan propuestas a la gran asamblea de la vía campesina. ¿Cuáles son las principales propuestas que han llegado desde estos distintos sectores del campesinado, digamos, a la asamblea general? Sí. Mm. Pues primero tengo que aclarar por qué hacemos una asamblea de mujeres, Exacto, una de jóvenes, una reunión de los hombres contra el patriarcado y una reunión de la diversidad. Porque en la vía campesina tenemos eh, el valor de la igualdad de cada ser humano. Pero la igualdad eh, es una lucha y nos confrontamos a, a una discriminación muy grande que es el patriarcado. Entonces solamente decir que hay un, en una conferencia de mujeres y hombres y que están igual no es la verdad. Para alcanzar la igualdad necesitamos eh, luchar en contra del patriarcado y eso significa que las mujeres en particular tienen que tener su espacio previos para prepararse y están más fuertes para superar la discriminación que hemos vivido desde hace 100 y 100 de de años. Disculpa para mí kasiano porque no es mi <risa> Todo, oye, no te preocupes, adelante. Y, y entonces, eh, desde esos uh, esos uh, espacios eh, un tema muy importante que con, con lo cual llegamos es que el feminismo campesino y popular hace parte del movimiento, no solamente de las mujeres, pero de todo el movimiento, de los hombres, de la diversidad, de los jóvenes. Nuestro movimiento campesino es un movimiento que toma el feminismo campesino popular como una parte muy importante de nuestras luchas y de lo que queremos uh, lograr. Muy bien. Y por, por, porque no vamos, a, no vamos a salir del capitalismo, no vamos a salir del imperialismo, sin salir del patriarcado. Esas uh, esas dominaciones van todas juntas y no es posible construir una sociedad mejor sin sin que las mujeres, sin que las personas, sin que los jóvenes, sin que las personas de la diversidad toman un una un, un, una, un plaza un, un sitio muy importante, muchas responsabilidades en en nuestro movimiento. Y también en esa conferencia la mitad De, de las y los participantes son mujeres eh, en esta conferencia hemos eh, pedido que de, desde todas las regiones venrán personas de las diversidades eh, de, de personas lgbt gbt que que que viven un una discriminación y un una situación de violencia muy grande en el campo uh -huh. y entonces queremos eh, salir de esa violencia y por eso está muy importante que en nuestras reuniones Tenemos delegados delegados delegades de las diversidades también muy bien ahora eh, si tuvieras que, que compa compartir con nuestra audiencia eh, por dónde en este momento están yendo la digamos una propuesta quizás la central de cada uno de esos grupos de esas diversidades dentro de la gran diversidad de la vía campesina eh, por dónde van por dónde van los jóvenes por ejemplo están que pues que mm. Yo creo que lo, lo, lo que traen los jóvenes es que en el campo, con la situación muy difícil que vivimos, mucha gente sale del campo. Van uh -huh. a la ciudad, van a otros pa países, migran. Porque la vida en el campo, eh, con la desigualdad que tenemos, es difícil. Y uh -huh. queremos superar eso, porque estamos yo estamos todos convencidos que que necesitamos esas jóvenes en el campo para producir alimentos. Y entonces el tema de, del revivo generacional es central, central, es central para la vía campesina. Y eso no no lo voy a hacer yo, que ya soy 43, lo van a hacer las jóvenes, los jóvenes, junto con nosotros, todos juntos, pero queremos que las ideas, las ilusiones, eh, los sueños eh, de la juventud son esencial para darnos la energía para cambiar este mundo. Ok. Uh -huh y para que los jóvenes tengan ¿no? oportunidades y futuro en el campo sin tener que salir sí, de allí. Y acceso a la tierra, uh -huh. eh, acceso a actividades culturales, acceso a fiestas eh, porque queremos ser feliz, eh accesos a servicios públicos, eh, a, a escuelas de buena calidad, a servicios de salud. Es necesitamos todo eso para que la gente tienen ga ga ganas de, de estar en el, de que de el... En el campo, se enamoran del campo ahora a esa diversidad de grupos de sectores de demás también se agrega una diversidad geográfica en la vía campesina está África está Asia hasta América Latina y el Caribe está Europa están los y las campesinas y les campesines del, del del globo digamos terráqueo eh, en ese marco de diversidad de regiones y eh, ¿Cuáles son las líneas que, que los unen? ¿Cuáles son como las problemáticas que son comunes a las regiones? Y si hay alguna situación, digamos, muy diferenciadora en alguna región, ¿cuál sería? ¿Qué mencionarías tú? Como lo común y lo diferente entre regiones en esta agenda de la vía campesina. Si estamos construyendo la unidad en la diversidad, y no es algo fácil, pero es un compromiso, de la vía campesina. Tenemos una diversidad enorme de, de culturas, de pero también una diversidad ideológica. Pero nos unen, eh, vamos a decir, cinco principios muy importantes. Primero, la soberanía alimentaria, que es muy ligado a la soberanía de los pueblos, a la, a, al derecho a la autodeterminación de los pueblos contra el imperialismo. Segundo, los derechos campesinos que son derechos humanos pero que como hemos visto que como campesinas vivimos tantas discriminación tenemos que luchar para derechos campesinos tercero la agroecología la agroecología no es solamente prácticas cómo hacer la agricultura es cambiar nuestra relación a, a nuestros territorios a la vida y no no ser en esta dominación de sobre los territorios en esta uh -huh. en este extractivismo sino reconstruir una relación de, de cooperación de, de amor entre la humanidad y, y los territorios y y, y la, la la naturaleza yo vengo de un país donde la filosofía nos decía que los seres humanos tienen que ser los dueños y master y los dueños de la tierra Y tenemos que salir de esa idea no somos los dueños de la tierra no hacemos parte de la tierra y, y en eso por ejemplo eh, los pueblos originarios eh, nos aprenden muchísimo la relación de los pueblos originarios a, a su territorio a las aguas a los animales esa uh, es una escuela muy grande para para para todos nosotros campesinos campesinas del mundo eh, el cuarto es Dale. el feminismo Popular, campesinado que hemos hablado. La idea es que todos los seres humanos somos igual y que queremos caminar juntos sin violencia eh, para un futuro eh, mejor. Y, por fin, un tema muy importante, es eh, el, um, la reforma agraria o el derecho de, de, de, de, de repartir los derechos de, de usar de, eh, de la tierra, de los territorios, de, la, de las aguas en contra del acaparamiento que hacen unas empresas multinacionales. Y es, entonces esos cinco principios eh, nos unen completamente. Estamos todos, todas, todos de acuerdo y, y, y, y queremos ir juntas en este camino. Morgan, eh, cuéntanos un poco más de... Esa es las ideas que hayan salido de del encuentro de hombres contra el patriarcado. Yo tengo mucha curiosidad porque el mundo campesino, de pastores, de es un mundo muy tradicional en muchas partes, ¿no? Con con hombres muy masculinos. ¿Cómo sí. es esa nueva masculinidad? ¿Cómo cómo están ustedes sintiendo a uh, Bueno, pues a, a, a los hombres que sí quieren dar un cambio y quieren apoyarse en el feminismo. ¿Cómo es eso? si sí, nos parece muy importante que los hombres también participan de la lucha en contra del patriarcado, porque eso no puede ser solamente una lucha de las mujeres. Eh, y los hombres tienen que cambiar. No es fácil, porque muchas veces eh, las personas que dominan que están en esa, en esa situación de dominación no no ven que dominan. No no tienen la conciencia. Mismo yo soy una persona blanca. Nos no sé, no es, es muy difícil eh conscientizar la dominación, pero la dominación sí existe. Y entonces tenemos que que, que hacer, que hacerles caminar para que se visualice esa dominación para poder salir de la dominación. Que si lo es aquí Sí. Que, pero que hombres... si hablamos un poco más de los sentimientos no Ese, esa me refiero también un poco a todas esas eh, condiciones atributos que siempre han sido como del hombre en el campo no el ser más fuerte físicamente eh, ¿Cómo se está hablando de eso por ejemplo se están están cambiando están nuevas masculinidades eh, eh, en el campo también ustedes lo ven Pues el, el tema del, del reparto eh, de las tareas es un tema muy importante. y Por ejemplo, se invisibiliza mucho eh, todas las tareas del, del cuidado. Y muchas veces son las mujeres que hacen todas las tareas del cuidado. Y eh, de visibilizar esas tareas y de decir que sí queremos un reparto justo, de esas tareas. Incluido significa que en las organizaciones, por ejemplo, muchas veces eh, va a ser el hombre que va a las reuniones y no la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer eh, cuida de los niños, cuida de, de los padres y, y el hombre tiene que saber que a un momento él va a tener que cuidar de los niños y de los padres para que eh, las mujeres van a la reunión. Y esas son cosas muy concretas, muy concretas del de la vida di diaria. Eh, Otra cosa sobre sobre el trabajo en la agricultura. No es la verdad que los hombres hacen los trabajos todos. No es la realidad. Si es, es una es una concepción que tenemos en nuestra cabeza, pero si, si miramos a la, a la realidad, no es la realidad. Las mujeres hacen trabajos muy difíciles en el campo y muchas veces tenemos mucho más resistencia de trabajar horas y horas que los hombres no tienen. Y eso al final... Eh, Queremos ser iguales, realmente iguales, eh, y, y, y respetar eh, nuestras diferencias también, eh, pero en, en un sentimiento realmente de, de, de respeto y de, de ver nuestras diferencias como una riqueza. Eh, sí, yo creo que eso es muy importante y no es fácil. In, in, en Europa... Vemos que hay mucha resistencia en nuestras organizaciones en, en eso eh, pero tenemos que hacer este camino no vamos a, a lograr una sociedad mejor sin que los hombres hacen este este camino Entonces tenemos que luchar para eso todo lo que yo yo les conto son luchas no no vamos a lograr nada sin sin luchar Morgan, hablábamos o, o nos comentaba sobre la concentración de la tierra y vemos que muchas veces son los hombres quien tienen como los títulos de esta tierra, pues en Colombia es muy común esto. ¿Y cuál es eh, de pronto el llamado, la perspectiva que ustedes tienen para que tanto hombres como mujeres sean quienes obtenga esta, esta tierra, o sea, sean los titulares siendo estos campesinos eh, después de una reforma agraria que es lo que se esperaría? Sí, lo que queremos es um, que la función social de la tierra sea reconocida y que la tierra no sea la propiedad de una o de otro Y para eso eh, luchamos para derechos de usar la tierra. No estamos luchando para títulos de propiedad. Estamos luchando para tener derechos justos, un reparto justo de los derechos de usar a la tierra. Y, pues tenemos la, las las mujeres trabajan la tierra y cómo trabajan la tierra tenemos derecho de usar esos derechos de, de que sean reconocidos nuestros derechos a, a usar la la tierra eh, y eso pasa por procesos de reforma agraria o de políticas públicas para superar las discriminaciones que nosotras las mujeres hemos tenido en en en el derecho a, a usar eh, la tierra no va a ser no va a ser algo natural va a pasar por políticas públicas eh, muy ambiciosas eh, donde se reparte la tierra y eso significa que unos van a perder una parte de su tierra el reparto es así eh, significa que los unos tienen que, que perder un poco de su poder de su riqueza uh -huh. para compartirlo Y es el proceso que queremos. Y pensamos que eso es algo positivo para todas, para todos, para todos. Eh, que, que haciendo eso vamos a crecer en nuestra humanidad y que eso es positivo para todo el mundo. Así es, incluso para los grandes propietarios de la Tierra que que seguramente vivirían más en paz y evitaríamos eh, explosiones sociales, evitaríamos, es decir, un mundo más igual para todos y para todas, nos beneficia a todos y a todas. Esa es la verdad. Eh, ojalá lo comprendieran. Oye, Morgan, última pregunta. <ríe> Al mismo tiempo que ustedes están en Bogotá, está sucediendo la COP28 en dubai ¿Cómo ve la vía campesina toda esa, digamos, todo ese espacio, esos debates, esas disputas eh, que suceden? COP28 tras COP, tras COP. ¿Cómo, cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, ¿Qué propuestas tienen? ¿Cómo lo confrontan también? Cuéntanos un poquito y con esto cerramos. Pues como la vía campesina, hemos decidido boicotar a la COP28. No estamos, no vamos a ir, porque no aceptamos eh, que esa COP se está haciendo al momento que Israel está haciendo un genocidio hacia el pueblo palestino. Y además de eso, esas COP solamente sirven a, a credibilizar las falsas soluciones de las empresas multinacionales. Los buenos de carbono, la carne de laboratorio, los transgénicos. esos son las cosas que se discutan allá. Y esos son falsas soluciones. No nos van a ayudar a salir de la crisis climática porque la crisis climática es una crisis social. Tenemos demasiados de emisiones de carbono por lo, lo, lo, el tipo de vida de los ricos. Entonces son son son los ricos, son esa pequeña élite del mundo, los 1% del mundo de los ricos de los mundos, que tienen que cambiar. No somos las las campesinas eh, eh, los el 70% de la humanidad eh, eh Eh, tiene una vida eh, que que está compatible con el clima eh, Y entonces la la lucha para la justicia climática es unajust es una lucha para la justicia social y, y, y si puedo eh, me parece muy importante eh, hablar de del tema de la militarización y de la guerra porque lo que pasa en Palestina ahora es Caracteriza la situación de nuestro mundo, donde unos personas muy ricas, empresas transnacionales, se acaparan el territorio de un pueblo originario. Y por acaparar eso, exterminan a niñas, a mujeres, a todo un pueblo. Hacen un genocidio. Eso no es aceptable, eso no lo vamos a aceptar. Desde la vía campesina vamos a luchar de toda con toda nuestra fuerza unidos en contra de este genocidio Porque no solamente es lo de Palestina, es lo que pasa en las Américas, en, es lo que pasa en, en Asia, es lo que pasa en África. Es el imperialismo, es el colonialismo eh, y, y, y estamos luchando en contra de eso, estamos luchando para la paz. Queremos la paz, queremos que toda la humanidad pueda vivir eh, en paz. Y eso lo digo también desde el centro del imperialismo, desde Europa. Tenemos uh -huh. desde Europa que salir de ese imperialismo, de que salir desde el colonialismo, que, que, que construir la igualdad dentro de, de, de la humanidad. Eh, y entonces esa lucha en contra del colonialismo, en, con en contra del imperialismo, la estamos haciendo todas juntas, como como campesinas, como trabajadoras agrícolas, como pueblos originarios, todos juntas, porque eh, si sí es eso, queremos una humanidad mejor y eso lo podemos lograr, eh, la vida que las campesinas tienen en todo un, el mundo es una vida de paz, de paz con la naturaleza y de paz con los otros pueblos. Y entonces queremos, nuestra conferencia se llama Frente a las crisis global construimos soberanía alimentaria para asegurar un futuro a la humanidad. Porque des, desde nuestras luchas campesinas es lo que queremos lograr, asegurar un futuro mejor a la humanidad. No, no luchamos solamente para nuestros intereses como campesinas, no. Luchamos para un futuro mejor para la humanidad. Muchísimas gracias Morgan por esta preciosa entrevista que nos has dado eh, de verdad que vaya muy bien el resto de la asamblea, estaremos atentos, atentas a la declaración final a los acuerdos que tomen y por supuesto cuenten con presencia eh, siempre, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias muchas gracias. Gracias, gracias Morgan. Gracias. Chao, chao Porque si nos movemos los no, pues abajo el capitalismo se va Porque si no movemos los diablos El vitalismo se va al carajo Globalicemos la lucha Globalicemos la esperanza pero por qué no tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada Como dice la gente. no ves que no está Un saludo cordial desde dubai eh, desde la conferencia número 28 de la convención contra el eh, cambio climático que se celebra en este en esta ciudad de la de los emiratos de árabes unidos yo creo que mmm, los elementos clave de la cop 28 la conferencia de las partes número 28 incluyen primero eh, concluir el primer examen eh, o balance global para o como se le llama en inglés, del Global Stock Take, o GST, del Acuerdo de París. Eh, esto es un informe sobre la situación del de cambio climático que incluye los reportes Eh, también del Buró eh, de Científicos del Panel Internacional sobre Cambio Climático, que es un grupo de científicos que hacen cada tanto estudios sobre la situación. Pero esto, el, el Global Stock Take es una un análisis de lo que han logrado o no han logrado los países en estos años a partir de eh, la firma del Acuerdo de París. Otro de los puntos importantes en esta COP es el eh, la el debate sobre la financiación climática internacional quizás eh una de las eh, primeras noticias o primeros resultados de esta COP es la creación de este fondo sobre pérdidas y daños que eh, históricamente es la primera vez que se logra una resolución de este tipo en los primeros días de una conferencia de las partes las pérdidas y daños son aquellos eh, eh, sucesos que ocurren eh, como consecuencia del cambio climático y que pueden ser monetarios o no monetarios. Eh, se ha logrado crear el, el cofre, digamos, en donde se guardarán los recursos para apoyar a los países que sufren pérdidas y daños, pero ahora se espera que los países industrializados, los países eh, del norte global, este, aporten con ese fondo, ¿no? Hay algunos ofrecimientos, hay algunas promesas, eh, se ha dicho que ese fondo debería tener al menos unos 500 mil millones de dólares para eh, solventar las necesidades de los países vulnerables que son sujetos de pérdidas y daños por el eh, cambio climático. El, la crítica mayor que se ha hecho a este fondo sobre pérdidas y daños es que va a ser manejado en un primer momento por el Banco Mundial hasta encontrar un mecanismo financiero que lo sustituya al banco. Eso ha sido causa de varias críticas de varios países, de varios representantes, de por qué es un banco de este tipo el que va a manejar el fondo, pero como se ha dicho, es una solución temporal. Otro tema importante en esta COP eh, es el posible acuerdo sobre el establecimiento de un objetivo global de adaptación. Eh, otro es la conclusión de las reglas para operativizar la cooperación voluntaria entre países Y una de las más importantes eh, que se va a discutir, que se está discutiendo Es el establecimiento de objetivos de aumento en el despliegue de renovables Y de reducción o eliminación de los combustibles fósiles y sus subsidios Yo creo que ese es uno de los temas más álgidos en vista de que eh, esta COP se se realiza en un país petrolero y en donde eh, pues el tema petrolero es muy sensible en en, eh, en Emiratos Árabes y en los países de la órbita petrolera. Entonces, en este que ha sido el año más caluroso del que se tiene registro con eh, el Canal de Panamá rechazando barcos por falta de agua, los suministros de agua subterránea de Arabia Saudita agotándose, las aseguradoras advirtiendo sobre pérdidas catastróficas por condiciones climáticas extremas. Todavía hay países que eh, se niegan a aceptar el problema que es la continua quema de combustibles fósiles, eh, y eso va, es un tema de debate en esta COP. A partir de hoy, los países tienen cinco días para abordar eh, todos estos temas, y eh, Y se espera que, además del Fondo de Pérdidas y Daños, haya una, una resolución clara y fuerte sobre la eh, reducción de combustibles fósiles. El Global Stock Take, este, este informe de la situación del cambio climático, eh, tiene un texto que actualmente es muy confuso eh, y sólo habla de la eliminación gradual de combustibles fósiles, pero sin incluir cronogramas eh, ni metas sobre un tema sobre el cual la ciencia es muy clara, ¿no? Eh, entonces ese es otro otro tema de debate en esta COP. Interesante anotar que eh, evidentemente siendo los Emiratos Árabes eh, la sede la sede de este evento y un país rico en petróleo eh, eh se nota la presencia cada vez mayor y la influencia y la afluencia de grandes grupos de presión de de, de, de empresas de combustibles fósiles, ¿no? Se dice que se encuentran 2.400 representantes de la industria de los combustibles fósiles en esta COP. Y, y eso habrá que ver si no eh, el lobby que hagan estos grupos de poder económico al final del día, son grupos de poder económico. Eh, si este lobby podría retrasar la acción climática eh, para otro año no una noticia interesante es la posición de brasil sobre unos una propuesta que está eh, ha sido ha sido hecha por el gobierno de Brasil sobre los bosques tropicales para siempre eh, esto es un paso significativo con, con potencial para la colaboración entre países amazónicos y en otras cuencas, como la del Congo, la de Indonesia, que son las tres grandes cuencas de bosques húmedos tropicales, y en general, como la valorización de los ecosistemas naturales en general. ¿no? Eh, aunque este esta propuesta de Brasil está en sus primeras etapas, la iniciativa es muy innovadora, porque introduce un desincentivo a la deforestación, recompensa la conservación con mecanismos de implementación simples, objetivos y transparentes y eh, entonces eh, esta es otra buena noticia para, para los bosques porque una de las temas que también es importante en esta cop es que haya un vínculo muy claro entre lo que es cambio climático y conservación en la naturaleza que nunca ha habido es decir eh, en la convención de cambio climático se dedicada al cambio climático la convención de diversidad biológica se dedicada a la diversidad biológica pero no ha habido una un acercamiento entre estas dos conferencias y se espera que con estas propuestas como la de Brasil esto pues esté más incluido lo, la, la naturaleza en el tema de cambio climático. Otro tema que se, que está trayendo mucha cola en esta COP es eh, el tema de la solución nuclear. Para evitar los combustibles fáciles, fósiles, más de 20 países de los cuatro continentes lanzaron la declaración por la triple energía nuclear. Eh, se reconoce en esta declaración el papel clave de la energía nuclear para lograr cero emisiones netas de, de gases de efecto invernadero hasta el 2050. Eh, y entre estos países están obviamente Estados Unidos, pero también están Bulgaria, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, Japón y otros Eh, obviamente esto es bastante controversial, sabemos de los riesgos que tiene la energía nuclear, pero en términos de eh, emisiones es prácticamente nula, son prácticamente nulas las emisiones de que genera la energía nuclear. Algunos números, eh, hasta el momento en la COP se han hecho promesas para el tema de precios, pérdidas y daños de 598 millones de dólares, de 14 mil millones de dólares para adaptación en el marco del acelerador de adaptación africano, de 15 mil millones de dólares eh, eh, para un plan de movilización de recursos, de 16 mil millones de dólares de ingresos netos de la industria mundial del petróleo y del gas desde comenzó la COP, emiratos árabes unidos ha anunciado un compromiso de 30 mil millones de dólares para un nuevo vehículo climático catalítico llamado terra eh, en fin algunos de los eh, algunas de los ofrecimientos que se ha hecho a diferentes temas que tienen que ver con el, la lucha contra el cambio climático qué expectativas esperamos bueno eh, que haya declaraciones eh, muy precisas sobre Eh, cómo disminuir los combustibles fósiles a nivel global, eh, que, sean, que haya compromisos claros sobre este tema, ya que las emisiones, la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero es una prioridad para poder llegar al 1.5 grados de aumento y no más a partir de la época industrial. Eso es fundamental que ocurra. Es fundamental que ocurra un verdadero compromiso de los países industrializados de donar de digamos poner a disposición de los países más vulnerables las, las, los recursos que sean necesarios para combatir el cambio climático para abordar el tema de eh, pérdidas y daños eh, que haya la suficiente y, eh, transferencia de tecnología que permita a los países más vulnerables poder contar con herramientas para mitigar y adaptarse al cambio climático eh, si no pues eh, va a ser eh, una COP en donde mm, no va a haber más que discursos sin cuestiones claras sin eh, compromisos claros tanto de mitigación como de financiamiento ¿Cómo es que te va Salvador de la compañía si todavía hay mucho verdor? Programa de esta semana el agua las semillas la naturaleza el clima el medio ambiente el cuidado de la madre naturaleza de la pachamama eh, ha sido nuestro tema de hoy de un lado del otro lado todo lo que se está moviendo eh, esperamos de verdad que les que les resulte útil y por eso mismo esperamos que lo compartan eh, todo lo que puedan comenzamos a despedirnos esta vez desde Ginebra. Bueno, nos despedimos, pero solo por siete días. No sin antes eh, darles una recomendación, pero hoy es un llamado. Es un llamado para se si acaba el fin de año y si usted tiene cosas que no utilice, bien sea ropa, bien sea comida que se le esté quedando, cosas que esté guardando y que no de, no las realmente no las esté usando o las use muy poco, donelas. Pero no que este objetivo no solo sea fin de año, sino sea una propuesta para todo el año. Así si ya sabe. Si ve a alguien que no tiene un plato de comida, alguien que está aguantando frío y usted tiene cosas guardadas, dónelas. Bueno, nos vemos en siete. Chao, chao. Sí, vamos entrando al mercado del reuso, el reciclaje, el rrr re, re, re, re. <risas> y dejamos de acumular. Y okay. también con los regalos, por aquí van circulando en entre los grupos de WhatsApp eh, los regalos, ¿no? En vez de comprar hay que ir pensando también en, bueno, eh regalos que Pues, como decía Steph, cosas que no nos gustan, pero que se pueden envolver bonito y, y, y regalar. Y que a eh... otros les, que para otros sí van a ser es, eh, significativas o útiles, está muy sí. bien. Es decir, estamos aquí contra la acumulación en todos sus... Salvo la acumulación de amor para repartir todas las demás acumulaciones. <risa> Dale, Blanca, decígete. Nada, pues me despido. Seguro que el programa ha sido de su interés y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, chicas, y para Mariano también. Un abrazo para ti, Blanca, para ti, Estefanía, para el querido Mariano. Esperamos que la próxima semana eh esté, por supuesto, con nosotras. Y un abrazo enorme para toda nuestra audiencia y una una felicitación a los quiteños y quiteñas que esta semana están de fiestas y estas de Quito, mucha actividad cultural en toda la ciudad, en todos los rincones en todos los barrios, un despliegue tremendo ustedes, eh sobre todo Blanca, subase a con... una chiva, Nelsi un <ríe> <ríe> montón, montón de cosas se ha preocupado la Secretaría de Cultura de llevar obras de teatro títeres, música bueno, de todo, por todos los barrios de la ciudad, así que los quiteños y las quiteñas están pero emparrandadísimos Eh, o sea, invitadísimos a Quito invitadísimos, invitadísimas a Quito por supuesto, nos vemos la próxima semana, les dejo un abrazo muy grande, paz, fuerza y alegría, yo soy Nelsi Lizarazo de presencia Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia aquí en Continentes y Contenidos, chao, chao la gente más